Lo que tenemos que hacer es bajar los costos, bajar los costos y los salarios son un costo más, bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobre es un trabajador que no come. La unidad es la, la solución a estos problemas.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 Días, un sábado más en la peluca de Sarmiento. Comenzamos un día precioso. Buen día, Víctor. Buen día. ¿Cómo andas? De maravilla. Bien, hoy somos dos por ahora. Estamos esperando a Sabri, que viene de morada. Viene preparando el, el, sus columnas del programa ahí a último momento, así que la esperamos. Eh, viene con un día hermoso hoy. Ah, espectacular. Tenemos espectacular. 20 grados ya. Divino. 20 grados acá en Longshan y en Bursaco también. También, bueno, hoy te, hoy te perdono porque modo. Hoy no tengo, <risa> Hoy no tengo mi respaldo <risa> local. A mano, así que hoy te perdono. Bueno, este, para todos los que están del otro lado de la radio, buen día para todos, disfruten el día, que es un día precioso de sol. Les contamos que hoy vamos a estar este, llenos de información porque tuvimos una semanita bastante movida. Tuvimos el día miércoles una nueva concentración en Plaza de Mayo este, junto a la familia de Santiago Maldonado, así que vamos a estar hablando un poquito... De esa, de esa concentración que fue... Eh, ¿Vos fuiste, Víctor? ¿Te vi? No? no. No, no te vi por ahí. Eh, bueno, bastante más concurrida que la del, del, del otro la primero, del, del mes anterior. Uh -huh. Sí, sí. Este, bueno, fue una, un acto cortito, pero muy, muy emotivo, sobre todo por las palabras de, de Sergio Maldonado. Esta semana también tuvimos, bueno, este, el operativo... Eh, enseñar en, las, en los institutos, vamos a estar hablando también del operativo. Y bueno, los, los, este, las situaciones que se dieron acá en Zona Sur son, son bastante interesantes, así que vamos a estar hablando y recordando un poquito de qué se trata, porque también se viene el operativo aprender. Así es, el, recordé, así rápidamente, eh, el operativo enseñar en capital eh, no se pudo realizar. Ajá. En los profesorados de Capital y en muchos de los profesorados de Zona Sur tampoco. Tampoco, vamos a estar hablando sí. específicamente de nuestra zona, pero tampoco. Y vamos a estar contando el porqué también. Uh -huh. eh, bueno, vamos a estar hablando un poquito de la situación de Jujuy. Parece que arrancó la reforma educativa en Jujuy y les vamos a estar contando un poquito sobre eso. Y por supuesto, como todos los sábados, música, un poquitito de noticias docentes y, no, y noticias zonales y algunas sugerencias culturales para que puedan pasear este fin de semana que parece que se viene, que se viene lindo. Así es. Bueno, sí. y después sí. también vamos a recordar, un, conmemorar eh, el, centésimo, ¿cómo, cómo el centésimo aniversario. ¿De la? De la Revolución Rusa. Sí, claro. Ah, y, y después vamos a trabajar también un tema que fue central en todos los noticieros, eh, eh, para todos los noticieros, fue, fue la noticia de la semana, el, el reformismo permanente de, de Macri uh -huh. y espe específicamente algo que es muy. No dale en ese reformismo que es el tema de la reforma laboral. Que se viene complicada. Así es. Bien. Pasamos a los contactos, ¿te parece? Por si alguien les quiere llamar, escribir. Si querés este, comunicarte por teléfono, llama. 4233. 4848 y 4233-5560. ¿Te acordás del Twitter? No. A ah, arroba la peluca MB. Este me lo deja en, eh, encargado Nacho siempre que hoy está de paseo. Arroba la peluca MB. Y si querés contactar, contactarte con nosotros a través del Face y ver las noticias que vamos subiendo en la semana, te haces amigo de Domingo Peluca. Bien. ¿Está bien? Está. Bueno, con 20 grados un sábado nos vamos a escuchar un poquitito de música y a esperar a Sabri. Bueno, incorporada, ya llegué. <risa> Bienvenida. Sí. Eh, les comentaban los chicos en, el, en la introducción del programa que se viene el operativo Aprender, <risa> del que ya estuvimos hablando el año pasado, uh -huh. porque es su segunda edición. Eh, bueno, el 7 de noviembre se va a llevar adelante en todas las escuelas del país por segunda vez el operativo Aprender, evaluando a nuestros alumnos de primaria y secundaria. Esta evaluación, que es externa, promovida por organismos financieros internacionales, es aplicada por el Ministerio de Educación. Se realizará en las escuelas una evaluación estandarizada, la misma para todo el país, que no tiene en cuenta la realidad y particularidades de cada alumno, de cada escuela, ni en el proceso de enseñanza-aprendizaje que están viviendo en ese momento. Para llevar adelante este operativo, el Estado contratará el servicio de empresas privadas, para hacer, haciendo un enorme gasto, ¿no? Por cierto. Y casi que no te puedo creer, mira. Sí. Cuando los docentes, familias y alumnos sabemos que el dinero que no llega a las escuelas no llega para las cuestiones concretas, urgentes, como los problemas edilicios, como la falta de movilidad, el material didáctico, como el problemita con los cupos escolares, como la necesidad de jardines y escuelas nuevas, para todo eso no llega la plata. Para el operativo Aprender, sí. Estas empresas se encargan de recoger y mostrar desde afuera del sistema educativo los resultados de las evaluaciones. En este operativo los docentes no somos consultados sobre qué evaluar, qué no evaluar, si queremos evaluar o no. No somos tenidos en cuenta más que para aplicar la evaluación. Nuestros alumnos no son evaluados por su propio docente. Y el conocimiento que tenemos de las particularidades de cada alumno y de su trayecto escolar, de su situación socioeconómica, no importan. Con este operativo se transforma nuestro rol docente de generadores de condiciones que posibilitan el conocimiento, el aprendizaje, al de simples aplicadores. Bueno, ¿cuáles son los fines de este operativo? Por un lado profundizar la campaña de desprestigio docente, que ya viene hace rato, culpándonos de los problemas de la educación cuando el responsable es el Estado, y avanzar contra nuestros derechos laborales, y por otro lado instalar la cultura de la evaluación, llevarnos a trabajar agobiados para llegar al estándar impuesto por las evaluaciones, promover valores como la competencia y el individualismo y formar alumnos según las necesidades de las empresas. Ahora el tema es ¿qué podemos hacer? Uh -huh. Bueno, importantísimo charlarlo en las escuelas, no sé en cuántas escuelas se viene hablando del operativo Aprender, me parece que es fundamental que no pase desapercibido como si fuera una evaluación más dentro de todas las que, las que tienen los chicos en las escuelas hablar con los compañeros docentes, con las familias, los que tienen la posibilidad de el contacto con la familia, y con los alumnos, ¿no? Hacer el contacto con los centros de estudiantes, explicarles cuáles son los fines de esta evaluación, qué tipo de evaluación es, para qué es. Los docentes podemos hacer también una nota de rechazo para no ser aplicadores. Las familias pueden decidir si ese día llevan o no a su hijo a la escuela. Eso uh -huh. también es una, puede ser una decisión de la familia. Los alumnos, van a, si van a la escuela también pueden, recordemos que por ejemplo en secundaria tenemos alumnos que ya son grandes, uh -huh. que entienden las cosas, pueden decidir si responden o no a esas preguntas evaluativas. Y por supuesto que los sindicatos deberían hacer más que poner en palabras el rechazo. Totalmente. Bueno, eh, no sé si profundizar mucho más en lo que es el, el operativo Aprender porque lo charlamos muchas veces, pero sí en la necesidad esta no esto último, la necesidad de charlarlo, saber de qué se trata, contárselo a los demás... Eh, me pasó en esta semana que en el grupo de mamás, yo son, tengo mi nena en primaria, y en el grupo de mamás, papás de ese grado, una mamá preguntó si eh, esta evaluación era una evaluación integradora, pues claro, como estamos en época casi de, de evaluaciones integradoras, y bueno, la docente explicó que no, que era la, la del operativo Aprender, y se dio un pequeño debate, eh, lo cual me pareció muy interesante, pero con muchas mamás que no entendían de qué se trataba este operativo, eh, preguntaban si esa calificación se, nada, se tomaba en cuenta con el resto de las calificaciones del año. Entonces, bueno, después no, nos quedó, quedó un poco más claro y tomamos una decisión como grupo. Pero me parece que hay tan, tanta desinformación. Sí, que es una herramienta muy interesante el tema de la desinformación, ¿no? No es casualidad. Así uh -huh. que bueno, eh, en principio eso, falta muy poquito, es el 7, uh -huh. así que bueno, ponerle pilas a, a, a compartir, a informar y a organizarnos, ¿no? Tratar de organizar, el que pueda organizar su escuela, este, me parece que es fundamental. Exacto. Bueno, pero relacionado a este operativo, en la semana hubo otro. Sí, tuvimos el operativo Enseñar el día 31 creo que sí. fue. Sí. El 31, que bueno, iba, como nos decía Julián Odriosola, el profe que vino el sábado pasado, uh -huh. profe del Instituto Superior de Formación Docente número 53. Eh, este operativo va, iba apuntado a los docentes que se están por recibir en los profesorados en, este mismo, en esta misma eh, línea de instaurar la cultura de la evaluación. Eh, y bueno, y tenemos un audio de Julián que nos, nos comentó eh, qué pasó, Él estuvo, como nos decía, estuvo yendo a asambleas interinstitutos. Uh -huh. eh, bueno, y escuchamos un poquito de, de su palabra. Y entonces deben, deben recortarse la cantidad, no solo de institutos, sino también de, de carreras. Eh, que en la zona donde en la zona, en nuestra zona, digamos, el Gran Buenos Aires, Zona Sur, habían sido seleccionados dos institutos de gestión estatal, el 35 de Monte Grande y el 11 de, de Lanús, y el Sa Instituto Sáenz de, de gestión privada. Eh, como, como rechazo y, y puesta en... en ...en la crítica, digamos, de los docentes y estudiantes, la comunidad educativa... ...se había llevado adelante eh, la, una, una asamblea autoconvocada, interinstitutos... ...en la cual se debatió fuertemente de cómo llevar adelante un rechazo a, a este tipo de, de evaluaciones... ...que trajo como consecuencia... La, un boicot total en el Instituto número 11 de Lanús, del cual todos los estudiantes que debían presentarse a esa evaluación no se presentó absolutamente ninguno. Y en el 35 de Montegrande eh, solo se presentó el 20% de los estudiantes. Eh, lo, que sí, lo que sí hay que tener en cuenta es que en el 35 de Montegrande la presión llevada adelante por la dirección del instituto mm -hmm. fue... Fue muy grande Hasta el punto que En una de las actividades dispuestas por la asamblea Que se trató de una clase pública En la puerta del instituto eh, La directora propuso La directora en realidad llevó adelante eh, El poner ausente a los docentes Y a las docentes que participaron Y a todos los sí. estudiantes que, que Fueron parte de la De la clase pública eh, La verdad es que ...que vemos como un éxito rotundo que se hayan, que se hayan llevado las, las acciones de concientización y visibilización... De, ...de por dónde iba el operativo y los objetivos que perseguía. Y, y celebramos, celebramos cómo fue llevado adelante este proceso, ya que deja, deja en evidencia la nula participación de las conducciones sindicales... Que, ...que no, no, tuvieron, no tuvieron nada de, de participación y, y a cambio de eso hubo un, una emergencia de, de la comunidad educativa... ...los docentes, los estudiantes que, que se pusieron al frente de, de la lucha y deja como precedente que... ...si los docentes, las docentes y los estudiantes y los estudiantes nos, nos organizamos... Podemos enfrentar este tipo de, de, de avances contra la educación pública. Bueno, también en Ciudad de Buenos Aires el rechazo del operativo enseñar fue un éxito. Acá tengo una lista de varios institutos de formación docente y estoy contando de nueve institutos, siete por lo menos no tuvieron ningún alumno presente el día del operativo enseñar y los dos, de los dos que me quedan tienen tres y dos estudiantes. O sea que realmente un éxito el, el, el, el boicot, digamos, a este operativo. Sí, ahí como decía Julián, que repetimos, profesor en el Instituto 53, acá de Gleu, cerquita, eh, hubo una, bueno, asambleas previas, se organizaron varios institutos, hubo eh, una campaña de información en los institutos a los que sí. llegaban sobre de qué se trataba este operativo y finalmente, bueno, pese, como decía, a cierta, eh, a los apretes, como decía, uh -huh. ¿no?, este, de, de algunos directivos, eh, se logró este, que el rechazo fuera bastante contundente. Y, y bueno, la misma conclusión, ¿no? Qué, qué importante organizarnos nosotros mismos. Informarnos primero y organizarnos luego, ¿no? Charlar sí. con los que están involucrados también en el mismo tema para poder saber de qué se trata y para poder tomar una posición. En este sentido, los queremos invitar el día sábado que viene, ¿es 11? Sí. Eh, a las 9 y 30 horas se va a realizar una charla abierta por el Plan Maestro, <coughs> perdón, en el Instituto Lomas, así que pueden participar. Van a estar exponiendo eh, Andrés Brenner, sociólogo, profesor también del Instituto 41 y Juliana Odriozola que nos acompañó el sábado pasado. pasado. Bárbaro. Eh, en este mismo sentido, nos decías Mariana, más tempranito uh -huh. que hubo una reforma en Jujuy, el cierre de cinco <risa> profesorados y suspensión de algunos docentes contanos de qué se trataba eso. Sí, salió una noticia esta semana eh, que, donde se anuncia que la Ministra de Educación Jujuy y Solda Casina a través de la resolución 7239 dispuso el cierre eh, de cinco de los cinco profesorados ya en la provincia. Así que parece que la reforma se viene rapidita y, y sin demasiadas discusiones. Si bien el documento indica que el carácter de esos cierres sería una suspensión transitoria, en realidad todos los indicios están eh, puestos en que empieza el achique, digamos. Eh, dice lo la, la de los portales de noticias esta semana, eh, lo anuncian como el preámbulo para este plan integral este, de recortes en los profesorados, tal cual nos explicaba Julián el, el, el sábado pasado. Eh, bueno, entre las justificaciones de estas suspensiones, se menciona que la oferta de docentes titulados en algunos profesorados se encuentra colmada, impidiendo que los nuevos se incorporen laboralmente esta presunta saturación del mercado de egresados y decimos satura, presunta saturación porque en realidad se nos ha intentado imponer también esta idea en la provincia de Buenos Aires cuando sabemos que, por ejemplo, maestras de grado están faltando sí, y hacen falta escuelas, también ¿no? nombramientos, sí, por cargos supuesto. de preceptores, etcétera. Jardines ni hablar en, por lo menos acá en zona sur, este, bueno, remarcamos esto de presunta saturación del mercado de egresados, es una de las columnas sobre las que la Ministra de, de Educación de la Provincia de Jujuy se apoya para impulsar este, este recorte. Eh, bueno, aparentemente los docentes de esos establecimientos serían reubicados, no en, pude encontrar en ningún momento en la semana dónde y en qué situación se reubicarían, por lo tanto también esto de ser reubicados es un... lo ponemos entre comillas, pero está claro que la reforma educativa... Comenzó y, y Jujuy es una de las, de las que está a la vanguardia, digamos, de esta reforma. Sí, Catamarca el año pasado también ya estuvo achicando carreras. Viene uh -huh. complicadito. Sí, sí, también Catamarca. En el caso también de um, Jujuy tenemos eh, un, otro avance contra, la, contra los eh, docentes y este desprestigio. Este, que se está instalando muy fuertemente ya desde hace tiempo un docente fue intimado por ense enseñar quichua y por eh, fomentar el uso de cultivos andinos, hubo un sumario esta semana para el profesor Sergio González de Educación Física que en la localidad del Aguilar un, en, del, dentro del departamento de Humahuaca un pueblo muy muy alejado y que depende también de las, de las grandes empresas, estos pueblos que están dentro de las tierras donde trabaja la mayoría de la población es eh, empleada en estas grandes Latifundios, este fue sumariado por intentar dar su clase en, en, en lengua quichua y promover el uso de cultivos. Eh, bueno, por supuesto, el descargo de él tiene muchísimos argumentos y muchísimas explicaciones del por qué, siendo él también. Este, de, estas, de estas comunidades y teniendo la mayoría de sus estudiantes en las comunidades, el por qué utilizar el quichua y por qué promover una, una, una alimentación sana que tiene que ver muchísimo con, con la materia que él da que es educación física, pero bueno, otro avance contra eh, los, los, la, las resistencias de los docentes en, a lo largo del país en, en ser cómplices y ser también víctimas de estas, de estas reformas y de estos avances. Bueno, pero quieren una buena... Dale. Traje una entrevista eh, que hice a los docentes del coro del Nacional de Adrogué. A ah. ver, la escuchamos porque está buenísimo. Estamos con los docentes eh, que están a cargo del coro. Del Colegio Nacional Almirante Brown. Bueno, yo soy Ricardo Barrera. Roxana Paz. ¿Hace cuánto que están con, con el coro? Bueno, yo hace 30 años que estoy con el coro. Eh, bueno, como con la figura de asistente, más o menos hace unos 4 o 5 años. Ella fue cantante del coro. En su momento es exalumna del colegio, igual que yo. Los dos somos exalumnos del Colegio Nacional. Y ella empezó a estudiar eh, dirección y empezó a ayudarme en la conducción del coro. Hace 30 años, en el año 87 se puso en funcionamiento un programa que había estado en, en prueba en el año 86 en algunas escuelas de Nación. Eh, el programa se llamó eh, Directores de Coro Rentados para diferenciarlo de los profesores de música que hacían coro en las escuelas y para que fuera una actividad específica para lo cual se, se solicitó eh, profesionales eh, específicos de la actividad coral ¿Cómo es esta experiencia de pasar de haber sido alumna a estar a cargo de, de chicos? Bueno, eh, muy linda, muy linda experiencia. Yo siento que estoy en mi casa, que nunca me, me he ido. Venir acá es una alegría todos los días y hacer música con los chicos y, se, y saber que, que gracias a lo que yo les puedo dar, aunque sea muy poco, Ellos pueden tener lo mismo o algo muy parecido a lo que yo tuve, que fue algo que me hizo muy feliz y que encaminó mi vida. Más allá de que, de que los chicos después se dediquen o no se dediquen a, a la profesión en, en la música, no el coro es algo muy importante en la vida de los, de los niños y de los adolescentes. Nosotros sostenemos que el canto coral... En la escuela es un derecho de todo niño. Todos los chicos del Colegio Nacional tienen derecho a cantar en el coro. Todo aquel que viene no se le dice que no. No importa el, el, las condiciones este, de las habilidades vocales o las habilidades musicales o lo que fuere. Este, sí importan las condiciones de salud. Si está bien de salud, si las cuerdas vocales están bien, eh, se le permite cantar. No importa que no sepan. Eh, normalmente los chicos dicen, Oye, pero yo no sé cantar. No importa porque tampoco saben historia, este, ni tampoco saben geografía, ni tampoco saben matemática. La escuela es el lugar donde aprender. Eh, nuestra alegría es que esto, a principios de años especialmente, está muy muy lleno de chicos. Suele haber unos 100, 120 chicos que vienen a cantar este, y que hacen su experiencia y que pueden saber si les gusta o si no les gusta. Eh, el coro dentro de la escuela es un espacio de integración de saberes por más que no forme parte del currículum, cosa que es un error de la educación de la provincia de Buenos Aires. Cantar es una actividad física, de hecho tienen que aprender a manejar el cuerpo, tienen que aprender a cuidarlo, tienen que aprender cómo funciona. Eh, cantando se enteran de cosas que por ahí no se acuerdan de anatomía. No sé si se enseña anatomía ahora. No me... Tienen que conocer las partes de su aparato fonador. Cantar es fundamentalmente cantar poesías. Tienen que hacer un aprendizaje muy importante de literatura. Tienen que aprender no solamente a decir las palabras correctas, sino a pronunciar correctamente a modular correctamente el sonido, como si fueran locutores. Tienen que aprender un léxico que habitualmente no manejan. Tienen que aprender música. Tienen que aprender de, de la historia, porque, el, porque cada canción, cada poesía sucede en un contexto histórico particular. Tienen que aprender la geografía. Es un espacio donde socializar, donde generar competencias sociales. Es un espacio donde aprender a autogestionar, porque los chicos hacen sus conciertos. Aprenden a gerenciar un concierto, y es el gerente de conciertos. Cuanto aprenden en la escuela, los chicos se vuelcan el coro. Bueno, hermoso. Qué lindo, sí, hace 30 años. El Qué profesor... lindo escucharlos, ¿no? Explicar su tarea. Muy lindo, muy lindo. Y la verdad es que, eh, bueno, para, para tomar de ejemplo, y son de las cosas hermosas que nos pasan en la escuela pública. ¿no? Sí, que por suerte son muchas. Bueno, y nos seguimos charlando después de la, después de la tanda. Dale. Somos una radio activa. Como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario.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 27 89 34 Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperon.gov.ar Pero, qué grande, ¿Qué grande sos? sos. Municipio de Presidente Perón. Karina Pirulet, Intendente. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí todos los vehículos deben darte prioridad.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 4233-5560. Celular 1115-3726-0678. WhatsApp 221-463-5960. Somos la radio de los payadores y los cantores populares. Somos nosotros. Semanario al Sur. Líder en información regional.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 Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo fue una cueva de ladrones, los aires ya no eran buenos aires, la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Como me cuesta afinar la guitarra, organizar las seis cuerdas unidas, Y de la lucha de sones contrarios, abrir camino cantando a la vida. Y tanto y tanto que hemos cantado, y sin embargo poco, poco. Si se piensa el silencio que nos acecha. Escuchábamos dos voces maravillosas Una la de Daniel Viglietti Y la otra la de Mario Benedetti Dos uruguayos que eh, vale la pena Recomendar y recordar Sobre todo Daniel Viglietti que nos abandonó esta, esta semana, el lunes pasado Nacido el 24 de julio De 1939 en el seno De una familia de músicos Su mamá era pianista y su papá guitarrista Desde niño entró en contacto Con la música clásica y popular Estudió guitarra, adquirió una sólida formación como concertista para luego dedicarse en los años 60 principalmente a la música popular, como lo conocemos. <ríe> Durante esa década desarrolló una intensa actividad como autor, compositor, cantante, docente y locutor de radio. Su obra adquirió fu un fuerte contenido social y de izquierda con letras asociadas a las luchas populares en Uruguay, pero también en toda Latinoamérica. En el marco de la represión de los movimientos de izquierda, en el año 73, Billetti fue preso, en el año, eh, perdón, en, en el año 73 con el golpe cívico-militar en Uruguay, pero ya desde el 72 Billetti fue preso. La campaña por su liberación desde el exterior fue encabezada por nombres como Jean-Paul Sartre, François Mitterrand y Julio, el propio Julio Cortázar. En el año 73 comenzó su exilio en Argentina, que después continuaría en Francia, país donde vivió por 11 años. Durante el exilio retrajo su capacidad de composición y todas las canciones que eh, que produjo entonces, solamente se publicaron a su regreso en un disco grabado en vivo titulado Trabajo de Hormiga. No obstante, continuó un intenso trabajo periodístico y radiofónico y sobre todo recorrió el mundo en giras musicales solidarias llevando su canto y denunciando la dictadura en Uruguay y en, pero en todos los países de América Latina eh, a la vez. Su exilio terminó con su regreso a Montevideo el 1 de septiembre del año 84 donde fue recibido por miles de personas en un recital que recordó como el más emocionante de sus 40 años de carrera. Desde entonces, editó y reeditó numerosos trabajos, entre los que se destaca en particular, el que llevó el título a dos voces con Mario Benedetti, Mario Benedetti perdón, en 1985, que es un pedacito de lo que escuchábamos recién, el poema que, que empieza nuestro audio es eh, la voz de Mario Benedetti, con quien también compartió gran parte de su exilio. Paralelamente a su actividad como músico, realizó una intensa tarea de investigación, preservación y difusión de la música latinoamericana. Durante años, construyó un extenso archivo musical al que denominó Memoria Sonora de América Latina, que incluye además entrevistas a músicos y escritores realizadas en un lapso de 40 años de trabajo. Es casi un trabajito de historiador lo que hace Villetti en este trabajo. Desde el año 94 realizó el programa Radial Tímpano por Radio El Espectador, de Montevideo, ...que fue también transmitido en Argentina, Venezuela y Francia... ...donde incluía grabaciones de su archivo... ...y entrevistas nuevas que iba realizando al aire. Desde el 2004 llevó adelante el programa eh, televisivo Párpado... ...por TV Ciudad... ...y entre sus composiciones más conocidas están A desalombrar, ...que es la canción con la que yo lo conocí... Eh, ...Canción para mi América... Milonga de andar lejos y Guricito. Su obra tiene proyección mundial... ...siendo interpretada por cantantes de varias nacionalidades como, bueno, Víctor Jara, Amparo Choa Isabel Parra, John Manuel Serrat, eh, Ali Primera, Mercedes Sosa, Chabela Vargas, entre otros tantos, autores, eh, tantos eh, músicos. Como decíamos recién, falleció este lunes pasado, 30 de octubre, mientras era sometido a una intervención quirúrgica. Y esta semana, bueno, era inevitable eh, recordarlo y traerlo hoy a la radio... Y esta semana fue impresionante la cantidad, no sé si les pasó a ustedes, de, de, rep, de, de videos y, y, y canciones compartidas en todos los lugares. Incluso en la, en la concentración que hicimos el miércoles en Plaza de Mayo, Liliana Daunes también lo recordó en, en el acto por Santiago Maldonado. Así que nos parecía muy interesante traerlo y escucharlo también. Sí, sí, y seguir escuchándolo. Y también es un recurso que se puede usar en las escuelas. Sí, totalmente. ¿no? Porque trabaja tanto el tema latinoamericano... Eh, que para los últimos años, por ejemplo, de la secundaria Es interesante ya sea la canción o, o, o la letra de las las sí, Y llevarla a los chicos, ponerle en el aula un poquitito de, de música también eh, Que sea distinta a la que suelen escuchar Es un recurso muy interesante desde dos lugares Desde la letra, como vos decís Pero también desde el acercarse a géneros musicales Que no los tienen demasiado acostumbrados Bien, y hablando de géneros musicales y demás ¿Escuchamos un poquito de música si se prepara, Víctor? Dale Dale music las noticias de la semana fue el discurso presidencial del lunes donde se reunió en el Centro Cultural de Néstor Kirchner, Kirchner uh -huh. justamente, uh -huh. que cosas contradicciones que tiene eh, la realidad, pero bueno eh, y ahí anunció eh, su, su, sus objetivos de reformismo permanente, dentro de ese reformismo ¿Quién? permanente Macri sí, me parece, es una especie de tro, troquista de derecha ¿eh? o sea, o sea, o sea, o sea. a ver Bueno, entonces, uno de los ejes centrales eh, y que va a llevar eh, mucha discusión, va a ser la reforma laboral. Y en, ese en este sentido, hubo una reunión esta semana entre el Ministro de Trabajo Triaca y la cúpula sindical de la CGT, eh, donde eh, las noticias dicen que hubo algunas rispeces, hay que ver qué tanto fue eso, pero hay cuestiones eh, nodales en esa discusión de reforma laboral. Eh, Y una, una que me llamó mucho la atención, más allá de todo lo que se viene comentando, es eh, el tema del de la, de, derecho laboral eh, se basa en determinados eh, principios donde después sobre esos principios se van articulando las distintas leyes. Uh -huh. Eh, uno de esos principios, el, el tema de la tutela sindical Y el tema de que para el derecho es, el laboral argentino El trabajador y el empresario, el patrón, no están en, en de condiciones El trabajador está en, en, eh, en una situación de debilidad frente en esa relación de poder uh -huh. Entonces por eso eh, hay un principio que es el principio de protectorio en donde eh, las leyes lo tienen que, sí o sí, lo tienen que resguardar. Eh, fundamentalmente, entonces, me llamó la atención que los, los, eh, los sindicatos están planteando eh, que varios artículos atentan frente a ese principio y, y pretenden poner en el pie de igualdad al trabajador individual y a su patrón. Claro. Digamos, el que haya trabajado en algún lugar bajo relación de dependencia sabe que eso es, eh, eh, no es así. En cualquier forma, ya desde entrada, por, ¿por qué no es así? Porque un trabajador va a buscar trabajo porque está en un estado de necesidad. Tiene que trabajar para sobrevivir. Y el, y el empresario, eh, en ese sentido, se aprovecha de esa situación. Entonces es el que pone las reglas. Digamos. Uh -huh. Entonces ahí es donde actúa, el, eh, o debería actuar, en la mayoría muchas veces no pasa, pero donde debería actuar el, el, la legislación, digamos, el derecho de los, los laburantes. Entonces, esto es uno de los nudos centrales de discusión, eso se está empezando recién a discutir, por más de que eh, el, salió en, en la semana también el, el jefe de la bancada de diputados del PRO, eh, Nicolás Masut, diciendo, bueno, la reforma, eh, ya, se empe ya empezó la reforma, no es que vamos a, vamos a empezar con la reforma, ya empezó la reforma dando eh, dos, dos ejemplos concretos con los acuerdos que se llegaron con textiles y con los petroleros de Neuquén, Recordemos que el Acuerdo de los Petroleros Neuquén se realizó sobre condiciones laborales el año pasado, eh, así que eso es un, eh, es un tema para, eh, para ir siguiendo muy... muy eh, es un tema de fondo que va a afectar las relaciones laborales de acá a muchos años, entonces no es una cuestión coyuntural salarial específicamente, entonces hay que eh, estar muy atentos a eso, hay que... Hay que, lamentablemente hay que presionar uh -huh. a los referentes sindicales de los, sindica de los, distintos, de los distintos gremios porque eh, son los que negocian por nosotros, lamentablemente eh, son eh, impresen todo el mundo eso ya no hace falta que lo, lo, lo diga yo pero ya es sentido común de todo el mundo que muchos de ellos son más proclives al a empresariado que a sus propios trabajadores la, la semana pasada vimos un ejemplo concreto de un, un dirigente el principal dirigente del gremio de Del, del sindicato de la Unión Agraria Metalúrgica dice: Yo trabajo 365 días al año para los empresarios. Es una aberración, es como el mundo al revés. Digamos. Sí, sí, tal cual. Un ministro de Educación que es más repre representante de los recursos. No, ¿cómo se llama? Como dijo, eh, gerente de recursos Bien, humanos claro. que ministro de Educación. Uh -huh. un, un líder sindical que trabaja 365 días al año. Para, de, para los intereses de los, de los empresarios, en vez de defender los intereses de sus trabajadores. Es una cosa... Sí, eh, es el reino del revés. Claro, de entonces eso hay que clarificarlo, hay que tenerlo muy en cuenta, porque después, eh, eh, hoy el tema salarial es muy, siempre es muy importante, pero las condiciones de trabajo son centrales y ahí, ahí vas, eh, hacia, ahí, hacia ese lugar va la la reforma laboral, la cuestión de las eh, eh, las indemnizaciones por despido las cuestiones, después eh, creo que vos hiciste un punteo sobre sí ahora lo vamos a ver bien. Sí, sí. Eh, ese es un, un punto para tener muy en cuenta eh, porque el, el y después, un, cuestiones, una cuestión quería traer más allá de lo, las cuestiones técnicas que vas a hablar vos ahora, el tema de eh, una cuestión de las, las hipótesis sobre las, sobre las que se basa la necesidad de una reforma laboral Digamos. ¿Por qué? Porque se va a generar más empleo, porque va a crecer el, la economía, eh, porque se llama? El, costo, el costo laboral eh, está por las nubes. ¿Qué significa? Qué, qué, todo, todas estas hipótesis, ¿a quién están haciendo responsable de la desocupación, en definitiva, de la crisis económica de la Argentina? Al trabajador. Al propio trabajador, claro. Entonces ahí los empresarios no tienen nada que ver. El, los gobiernos, sucesivos gobiernos no tienen nada que ver entonces la responsabilidad del trabajador y al trabajador hay que ajustarlo entonces hay que quitarle derechos hay que y, y con, con, hay que pagarle menos hay que flexibilizarlo más eh, yo quiero recordar lo que fue la reforma eh, la flexibilización laboral en los 90 no generó más empleo no, al contrario eh, y generó peores condiciones generó una... Eh, Una situación que hoy tenemos más de 4 millones y medio, justamente, que paradigmático eso, eh, se generan más de 4 millones y medio al 34%, creo, de la, de la población económicamente activa argentina que trabaja en, en negro, en alguna de las modalidades de trabajo no registrado, para uh -huh. ser mejor, más preciso. ¿no? Entonces, eh, justamente eso está siendo tomado en cuenta por el gobierno para, bueno, esto no puede ser, tenemos que hacer una reforma laboral las consecuencias de la reforma laboral anterior están a la vista. Uh -huh. Entonces, eh, esto es para, para seguirlo, y para los laburantes te, tenemos que tener en cuenta eso, la reforma educativa tiene que ver también, se marca en este otro proceso mayor. Absolutamente, eh, sí. Si no, no se entiende. Si no se entiende, esto son, el resto son todas excusas, digamos, eso de sacar el, el programa Aprender, ¿para qué quieren? Bueno... ¿Para qué se quiere estigmatizar al docente? Y bueno, para que, por ejemplo, el estatuto docente eh, sea modificado uh -huh. sin, mucha, sin, mucha, sin mucho rechazo. Digamos. Así que bueno, eh, ¿vamos a los puntos que se están discutiendo? Yo hice una selección de algunos puntos porque son muchísimos. Encontré de todos ellos, en realidad, uno que podemos llegar a, a tomar como positivo, pero en realidad eh, les comento algunos de ellos. Lo que plantea la, el programa de reforma laboral nuevo es que se rebajarían las indemnizaciones que cobra el trabajador por un despido arbitrario, digamos, por un despido sin causa, por supuesto, porque con causa no hay indemnización. Es decir, no entrarían las, los cálculos sobre aguinaldos, horas extras, comisiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa indemnización final que termina compra, cobrando el trabajador sería muchísimo, muchísimo más chica que la que existe hoy en día con la ley de contrato de trabajo vigente. No se pueden reclamar aportes impagos a, este, no se podrían, vamos a decirlo en potencial, reclamar aportes impagos a los empleadores anteriores, es decir, empleo que yo ya no tengo, no, no podría ir a la justicia a reclamar. Y esto, no sé si hay que ver cómo, cómo sale, pero eh, lo que se está planteando es que, bueno, se quiere hacer un blanqueo uh -huh. de trabajo no registrado, entonces vos sos empleador, tenés la mitad de tu planta eh, eh, eh, no registrada en negro, los blanqueas. Queda, eh, em, podría ser esto que termina así, que los tuviste durante 20 años, bueno, todos esos 20 años bueno no tenés que pagar claro. lo que corresponde a esos trabajadores. Sí, Pero porque, ya los blanquea, sí. lo pasó, ya están blancos. Ya están blancos, lo que pasó, lo que, pasó. Exactamente, claro, eso exactamente, eso es un peligro para... Entonces no podrías, no podrías reclamar los aportes que no se te realizaron, por lo tanto eso, la jubilación, por supuesto, es un peso su, su, eh, eh, increíble. Y además se le otorga inmunidad penal a los empleadores que tengan empleados en negro, es decir, no podés tampoco iniciar acciones judiciales contra tu empleador si te ha tenido en negro durante muchos años, es decir, te ha negreado, vamos a decirlo en español. Se crearía, a mí esto me escandalizó, un fondo de cese laboral, una especie de fondo en el que uno va aportando durante todos sus años de trabajo un pequeño porcentaje de tu sueldo por si te llegan a echar te pagarías tu propia indemnización, es decir, que el patrón... No sé, eso a mí me da, eh, no, no, no sé, como, no, no se me ocurre eh, adjetivo calificativo para, para, para describir esta barbaridad. Luego se instala el tope de un año post-despido para hacer el juicio, pasado el año eh, perderías Ay, esa posibilidad, recordemos que hasta hace unos años era de cuatro años el tiempo para hacer un despido, la etapa de la dictadura se bajó a dos y ahora se estaría reduciendo a uno se crearía un banco de horas, es decir, irían desapareciendo las famosas horas extra que se pagan al doble o al doble y medio, ¿cómo sería esto el banco de horas? Tu empleador te necesita hoy, te quedarías más, más horas a trabajar que no cumplirías más adelante, es decir, más adelante te quedarías en casa eh, descansando por las horas que realizaste hoy. Es decir, a, a igual trabajo, muchísimo menos salario, porque las horas extras sabemos, y sabemos que muchas familias dependen del trabajo de las horas extra, porque se pagan hoy en día al, al doble o doble y medio. Con un manejo también de tu horario, de tu vida. Exacto. ¿no? Y, ¿Te cuando, y cuando se pagan, y recordemos que... Eh, lo, cuando uno empieza a trabajar y, y te contratan negro, te dicen ocho horas, pero vos, vos terminás trabajando diez. Uh -huh. y, y hay un poco de blanqueo también en esta situación, ¿no? De, no, pero vos eh, son ocho horas, pero te tenés que quedar, pues yo te necesito. Y, y después, ponerle que se blanquea esta situación. Y después cuando no te necesito, comenzas esa, esa zona. No pasa nunca No pasa nunca eso, claro, exacto. Eh, bueno, a los gremios se les per, permitiría negociar jornadas de hasta 10 horas, es decir, pasaríamos de las 8 horas legales a las 10 horas de trabajo. Esto, la verdad, es que yo a los gremios no les tengo demasiada fe, así que me parece que, que no tenemos mucha, mucha cintura para, para trabajar ahí. Y después, bueno, una de las, las poquitas que encontré se emplearía la licenciatura por, mater, por paternidad, perdón. Pasaría de no sé qué. La licencia, son por licencia por paternidad, uh -huh. no sé qué dije. Eh, pasaría hasta ser de 15 días. Eh, y después aparece una especie de licencia de un mes sin goce de sueldo, que yo no, no encuentro trabajador de clase media que pueda tomarse un mes de licencias eh, en su trabajo sin goce de sueldo. La verdad es que me parece que eso es más una pantalla, una pinturita que, que una realidad eh, bueno, ahí yo sugiero a todos los que nos están escuchando que se informen, porque también la desinformación acá juega muy fuerte se informen que, digamos, que hagan esta doble lectura de qué significa cada uno de estos puntos yo acá les cité algunos solamente los que pude ir pescando y entendiendo porque también hay un tema muy importante el, hasta dónde eh, influye en la vida de cada uno de nosotros cada uno de estos puntos Y en el sentido que contaba Víctor recién eh, sobre el tema de, de la reforma educativa como una de las patas de la reforma laboral, eh, esta semana también estuvo insistiéndose mucho con el tema de las jubilaciones, ¿vieron? Con el tema de. Las, eh, tratando de instalar en la opinión pública la idea de que hay muchas jubilaciones que son jubilaciones de privilegio, ¿no? Y que esta denominación justificaría el recorte o el aumento de la edad jubilatoria y demás. Como sabemos que hay, digamos, que la desinformación prima, vamos a tratar de aclarar en el caso, por ejemplo, de, lo, de nuestro rubro de los docentes, eh, que se estuvo instalando un poquito de la mano de, de, del, del, del desprestigio de nuestra labor, la idea de que los docentes tenemos una jubilación de privilegio. Vamos a aclarar que eso no es así. Un docente... Eh, que es, eh, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que pertenecemos al Instituto de Previsión Social, al IPS, eh, hacemos un aporte mensual del 16% de nuestro sueldo, comparado con cualquier otro trabajador que pertenece al ANSES, o dentro del IPS, pero a otro rubro que no es el docente, que también hace, una, que hace un aporte en realidad del 11%. Bien, es decir, los sí. docentes aportamos un 5% más mes a mes. Un año de aportes docentes equivale a 1,45 años de aporte del 11% es decir que multiplicado por 30 años promedio de aportes docentes equivalen a 43,63 años de aportes del 11%. Eh, con los cuales si tomamos una edad de 22 años promedio de ingreso en la docencia con 43,63 años de aportes equivalentes al 11% llegamos a los 65 años de edad ¿no? yo he escuchado mucho esta idea de que ustedes se jubilan a los 50 son privilegiados y qué sé yo y en realidad hay que aclarar dos cosas primero el aporte mensual es mucho mayor que el que hace cualquier otro trabajador es decir a mí me descuentan el 16 no el 11% de mi salario plata que no tengo mes a mes para pagar mi alquiler mis, mis servicios y demás y además, bueno, teniendo en cuenta que la edad en el caso de nuestra tarea es importante porque, en, digamos, dos horas de trabajo diez horas de trabajo por día en, de frente a un aula y al igual que otras profesiones como médicos uh -huh. eh, el desgaste que sufrimos es sobre todo, no solamente físico sino también mental uh -huh. es muy grande, por sí. eso a cierta edad se supone que ya tenemos un montón de problemas sí, sí que ya no eh, estamos en condiciones mezclar. de estar frente a un aula y por eso, claro, exactamente Exacto. tiene que ver con eso Bien, eh, pa, y para ir cerrando eh, eh, de la, con, este, con este tema, se quedó, no, hubo, no hubo acuerdo eh, en esta semana, entonces se quedó a, con la conformación de una comisión técnica entre abogados de la CGT y los funcionarios públicos para ir tratando todos estos puntos. Eh, así que bueno, eh, yo pienso como, para, eh, como, como último tema que tenemos que estar muy atentos, Precisamente porque te, uno de nuestros, como trabajadores, uno de nuestros problemas es que nuestra diligencia sindical es un desastre. Uh -huh. y, y, y tienen intereses propios. No los intereses de los laburantes, sino tienen intereses propios. Y, con, y eso es un elemento, una palanca que tiene el gobierno muy fuerte para la negociación. No es casual que hace, hace poco han metido preso a uno de los... Eh, El Pata Medina, famoso Pata Medina uh -huh. digamos, Así como pueden haber metido preso al Pata Medina Pueden meter preso a todos los que estuvieron negociando el otro día en esa mesa Sí, si bien hay sindicatos combativos La realidad es que las conducciones Los que están charlando y manejando claro, y haciendo sonrisitas pesan mucho todavía eh, En nuestro caso se con todo el tema de la jubilación Hace, hace muy poquito, un par de días Este, dijo que estamos en, alerta, en estado de alerta y movilización muy bien muy bien atenti eso y, y eso qué es alerta, Se estará despertando. Alerta, alerta, <risa> <qué> <risa> camina sí sí che, yo no quería interrumpir pero la verdad es que estas positivas que nos trajiste Mariana son horribles terrible porque lo de la paternidad la licencia por paternidad es algo que tiene que salir o salir No me importa si está en el proyecto del gobierno, no me importa en el proyecto de quién está, dos días de licencia es una vergüenza. Sí, sí. Tiene que salir, así es que, más, que pasa, te andando ahora. Sí, sí, pasa a 15 días. Claro, exacto, es un caramelo. Y después, el tema de poder tomarte licencia sin goce de sueldo. Pará, pará. Ahí sí, cuando lo escuché, sinceramente, me recalenté. Sí, porque sí. yo no puedo tomarme todos días sin goce de sueldo. Porque después, si no aprovecho el miércoles de descuento, lo que sea, no llego a fin de mes. Tal cual. No me jodas. Sí, sí, Ponemos sí. un poquito de música Dale, y cambiamos favor. el ambiente. Bueno, los queremos invitar para hoy a la noche 4 de noviembre a las 21 horas en el Gutiérrez, Casa Taller en Arao 683 Banfield. Van a tener la, el gusto de eh, visitar a La Sandunga. Eh, un cuarteto vocal femenino que hace música, música latinoamericana eh, Una de nuestras compañeras está ahí, María Paula, cantando Vamos a escuchar un poquitito para, que, para contagiarlos y para que vayan Entonces hoy a las 21 horas, en el Gutiérrez Casa Taller Araos 683 Banfield eh, Pueden ir a escuchar Una campanita redoble y le un bongo Para las percusiones, una melodía, una boca, un verso con paz, para los cantantes, un estado de alma, una imagen instante fugaz, para los creadores, una callejuela, un horario, una lágrima, un tren. Bueno, si quieren buscarlos en el Facebook, las van a encontrar como Sandunga Flores. Buenísimo, Che. Antes de que. Nos, ya nos vamos, ya nos vamos. Ya nos vamos. Le quiero mandar un beso a María Amelia, a Margarita de la Cinco, que me dijo que les gustó el programa. Lo estuve escuchando. Eh, ¿Algún saludo más? A todas las escuelas de públicas de esta localidad que están haciendo sus muestras anuales, sus talleres, sus propuestas. Les mandamos un beso y tengan mucho éxito. Bueno, nos estamos escuchando el próximo sábado. Dale, buena semana.